Bueno, el festival、eh, va a ser el domingo entonces en, en la Plaza Luciana Peralta del barrio Santa Clara、eh, y va a arrancar al mediodía. Va a arrancar al mediodía porque tenemos un montón de actividades más o menos sincronizadas y bueno, la música en vivo en el escenario mayor. Y tenemos una novedad que acá Ramón va a contar un poco: que vamos a, a poner una carpa para proyectar、eh, audiovisuales y eso va a estar paralelo. A, a lo que se haga en el escenario, o sea, en una parte de la plaza va a haber una carpa、Exacto. que va a tener proyecciones con proyecciones. El, todo el día. No durante todo el día, vamos a armar algunos bloques que ahí se van a estar informando durante el festival, digamos. Pero si、sí, la idea es que haya este, una cierta cantidad de producción audiovisual que se repita. Por lo menos dos o tres veces en el transcurso de la tarde dentro de la carpa, paralelamente con lo que esté pasando en, en el escenario. n o Está bien. Y son、eh, laburos de, de realizadores、eh, acá, amigos, acá,、eh, más o menos、eh, cercanos. n o Sí, la idea es como poder, más que nada, poder difundir trabajos de los realizadores locales o de la zona. Y con las temáticas que son afines al, al festival, ¿verdad? La mayoría de las temáticas se ven replicadas en lo audiovisual, en lo artístico. Y tenemos un estreno que Ana les puede contar, que está, se está elaborando, está en, en, creo que en proceso de producción todavía, ¿no? Sí, estamos.、Eh, bueno, creo que ayer、eh, terminamos con、eh, la etapa de、eh, realización,、uh -huh. eh, ahora queda todo el, el post. Y el montaje,、eh, vamos a presentar ahí un poco un t r á i l e r de un documental que tiene que ver con la historia del barrio Santa Clara, contada por sus、Amén. propios vecinos y vecinas,、eh, también haciendo un recorrido por las calles. y Elegimos también、eh, la modalidad de, de cartografía social que, que dibujen,、eh, un mapa del barrio para ver si esos límites que, que te dice el Google Maps. Eh, que te dice un satélite, es el mismo que、ah, vos r e g i s t r a s estando eh, ahí en el barrio,、eh, concibiendo lo que es el barrio,、eh, habiendo caminado y también transitado.、Eh, hay vecinos o vecinas que、eh, viven hace más de 50 años en el barrio, entonces tienen muchísimo para contar,、eh, y eso también、eh, nos pareció que, que era un regalo para dejarle、eh, al barrio. Por habernos prestado su espacio、uh -huh. para realizar nuestro festival. Claro, y en esa misma línea hay un grupo también de gente que está laburando en un mural、ah, en qué la día en ahí plaza de, que está al lado de la Junta Vecinal, porque estamos en Muralazo. el mural. Mural. Sí, mural. <risa> No sé、tomar. ¿Cuántos metros tiene? No n sé si lo contaron, pero es muy grande. No sé la medida, pero es un, un gran mural y ahí está trabajando Soledad Rascoita, está Natalia Ríos Marigual, Silvia Melín y un grupo de artistas plásticas. Que bueno, un poco la idea es esto, esto que decía Ana, ¿no? Dejar también en nosotros, digamos, un aporte a un lugar que nos gusta tanto y que nos parece ideal para, para montar todo, toda, todo este festival, digamos. El mural、mm -hmm. está en lo que conocemos en el barrio como、eh, donde se hace la feria, en la Junta de c e n a l Exacto. Pero el, el festival no va a ser ahí. No, no, no, no, no. el festival va a ser en l a plaza grande, que, llamada Luciana Pelata de Martínez, que aparte estábamos viendo que es la plaza más grande de Viedma. Ah, mira. Sí, por la dimensión que tiene, o sea que bueno, digamos, la elegimos está por en más gran cuestión, más de ahí, y de tal, el barrio más grande. b Pero b i e n está o、bueno, está bien, bien. Vale, vale. nos tira, n tiran bastante eso, ¿no? Bueno. Y eso, ¿no? De querer dejar también algo, una huella ahí, ¿no? Que no solo pasar y usar el lugar, q u no, no es lo que nos interesa, como hicimos el año pasado en la Salamanda, digamos, ¿no?、Claro. Nos interesa n a d a aunque sea un pequeño aporte. ¿El mural、sí. se va a estar terminando el mismo domingo o va a estar el, terminado antes? El mural está, como está como muy avanzado. Periodo, está bastante avanzado. Está muy avanzado y la terminación va a ser、eh, este fin de semana. Ajá, bien. Aparentemente el clima va a acompañar por lo que dicen los pronósticos y nosotros vamos siempre con esa, vamos por la positiva y por, va a estar lindo el día. Está bueno. Así que bueno, sí. Sí. carpa visual,、sí. música,、uh -huh. ¿cómo está la grilla? Contémosle a los que están escuchando bueno, qué, qué、eh, cuál es la grilla. La grilla tiene de todo, está súper variada.、Eh, Sierra Manifiesto Sur, que estuvimos escuchando, ¿no? Estamos escuchando en esta mañana. ¿Estamos escuchando Manifiesto?、Así、bueno, buenísimo. Esta gran banda amiga de, de San Antonio. Y antes del manifiesto va a presentarse la Santa Clara, que está buenísimo también para todos nosotros, es como un regreso. Lo conozco,、es、buena banda. Buena banda. a p a r t e es esto de la Santa en el Santa, ¿no? Que también、eh. para nosotros tiene toda una, una significación. Y después hay de todo, porque hay f o l c l o r e、eh, viene también Ailen Tapia con un baterista,、ah. Faro Sánchez, de Conesa. Bien. Eh, hay folclores joven, porque está Elías Navarrete que se va a presentar.、Eh, hay hip hop,、sí. que Ana también nos puede contar, porque no solo están los chicos de acá, sino que también tenemos invitados especiales. Claro, vienen el、eh, NDK, que es un grupo、eh, de, de hip hop, que vienen de Fisque Menuco y de Chole c h o l Eh, así que sí, también es、eh, rap con contenido de protesta、uh -huh. eh, social muy fuerte、eh, que también se vincula、eh, mucho con, con la asamblea、eh, por Daniel Solano. Entonces, vamos a tener también、eh, a, a todos y a todes presentes.、Uh -huh. ¿no? eh, va a estar、eh, también la, la comisión Atahualpa.、Eh, vamos a, a, también a, a recordar. Eh, a nuestros caídos y,、uh -huh. y también en esto de, de reivindicar a la Patagonia rebelde,、eh, nos parece que, que también no pueden faltar、eh, todos los que nos faltan, ¿no? Exacto, y con esto de articular la cuestión artística, con la cuestión de, de, de las luchas que, que nos interesa visibilizar,、eh, también viene una invitada para nosotros de lujo、eh, que es Laura Binaya, que viene un poco a. a Poner ahí la presencia por el tema de Atahualpa, pero también nos trae un número teatral porque estamos incorporando por primera vez en el festival、eh, el teatro como disciplina artística. Así que estamos muy contentos también con la visita de, de Laura. Sí, y bueno, también contarles que van a haber talleres,、uh -huh. uno de ellos es taller de、eh, autodefensa o defensa personal. Eh, que lo va a estar dando una querida amiga, Luen.、Uh -huh. Así que,、eh, bueno, va a haber ahí me echando un poco de todo, va a estar pasando muchas cosas al mismo tiempo.、Eh, va a haber también servicio de buffet. Eh, que bueno, va a ser una recaudación para, para nosotros. Para es un el festival q u t á gestionado, que Autogestionado. tiene o s que están escuchando, pueden apoyar ahí. Y también tiene una remera muy linda de hermoso diseño. Que también con esa remera se va ayudando, a, por ejemplo, este, porque los artistas que vienen、eh, vienen a compartir su arte, pero a, para ayudarlos a pagar el anasta, el trasladito, que no es poco. Así que eso se hace a partir de eso, ¿no? eh, de, de la compra de la remera. que es casi todo un gesto para seguir、eh, financiando y, y logrando que este festival, ya por su tercera edición, siga creciendo como lo viene haciendo. n o Sí, además、eh, este año se、eh, renovó actualizó el diseño de las remeras, ¿Eh? Eh, así que,、eh, bueno, está, están buenas y hay varias, varios diseños ahí para, para llevarse en varios colores,、eh, así que hay varias opciones. Eh, a ver si, no sé, si nos estamos olvidando. El m a n o t e n e más este. Puedo、eh, ir pasando,、eh, tengo el manotín、eh, sí, más、sí, este. Sí, sí, guarda que por ahí está actualizado. No, no,、ah, no, no no, no. No, el, no. no es el final. Yo tengo que anunciar、no. también que tenemos, porque viste que comentaba que estamos incorporando por primera vez el tema del teatro y de la danza. Bueno,、eh, en relación a la danza, tenemos dos grupos importantes de danza eh, locales. Eh, uno es、eh, el grupo de, del norte y del sur,、sí. ¿verdad? Que hacen ahí su gran festival de folclore.、Eh, y que son como ahí los anfitriones Exacto, de la p l a y a e x a Son los que、sí, han simulado、sí, sí. en ese espacio. r o s a n a y. Lozana de la、gente. Queca. Exacto. ¿sí? Y también tenemos、eh, en danza al Escampe. El Escampe. Que ahora presentan el... un número interesantísimo de, de música en vivo, percusión en vivo y danza. Muy bien. Y con el tema del teatro tenemos un gran estreno, gran, que está anunciado ahora hace poquitos días. Que me quiero acordar bien el nombre de, de la obra. o bueno el grupo de cicalo sur que ahí también está l o r e que es una, una no, no sé cómo decirlo pero es como gran parte de, de, de todo lo que estamos haciendo eh, eh, tiene que ver lore la bruja? con esto si si si si s a si u i si s í si si si si b i si u i si si e i si si si si a i si si si e i si si si si s e si si si si si si si si s si si s si si si si i si si si s si s si si si si si si si si si si si si si si si si s si si si Sí, sí, seguro, c l o r e ¿cómo se llama ahora? Bueno, la cuestión es que la compañía Cícaros u r que están dirigidos por Eli, y que van a presentar ahí en estreno、eh, esta obra. a ¿eh? Estaría buenísimo que Lores, si, si se comunica, nos cuente un poquito de, de qué va la obra, ¿verdad? Alina está escuchando, dice: Más vale que venga el viernes a charlar a Brujense, Alina. Esa、bueno, e es otra c o bien.、Bueno, bien, entonces, bien de... para, desde, desde lo visual,、sí. para, para、vale. seguir、eh, aportando un poco, además de la carpa audiovisual, donde se van a estar pasando las producciones audiovisuales locales y de la zona, también tenemos abierta todavía una convocatoria para todos aquellos que quieran. Aportar sus imágenes fotográficas de lo que fue la resistencia en las calles este año, con todas las marchas, con movimientos sociales. y Entonces, la idea es generar una muestra colectiva donde todas las personas que tengan ganas de participar, más allá de que sean、eh, profesionales o, o no, amateur, aficionado, quien tenga imágenes que quiera pasar a papel para formar parte de una muestra colectiva que ese día íbamos a armar. Con fotos en papel, y la idea es un poco también generar un intercambio y poder、eh, contar visualmente lo que fue este año la resistencia en la calle, que material creo que hay de sobra.、Uh -huh. Esa convocatoria esa sigue abierta. Esa sigue abierta. Y, y la obra de Ícaro Sur se llama Monstruo: Que Otres Sean Lo Normal. ¿Eh? Y actúan Agustín Gieco, Pilar García y, y Lore, Lore s u á r e z Eso va a estar en el escenario mayor, Eso va a estar en el escenario va a a m ya o r y más o menos、eh, atardeciendo, digamos, cuando estemos a un oscuro para, para poder poner las luces y todo lo necesario. Y es un estreno, un flamante estreno preparado especialmente para el, para el festival. Así que para nosotros es un lujo total poder contar con eso. Y de a poco eso, ¿no? A, abriendo un poco la cancha e incorporando、eh, distintas disciplinas. Sí. Sí. En las ediciones anteriores de Patagonia tenía Feria、eh, Artesana, ¿va a v e r Sí, va a haber. Va a haber y está súper nutrida porque hubo una convocatoria y está con un montón de artesanos、eh, interesados que van a estar、bien. ese día. Y tenía también, este, para que la familia vaya convierta, mucha posibilidad para l o s n i ñ o s Sí, b i e n a h í a r i a n a p o d e s contar lo que tenemos preparado. Sí,、eh, bueno, va a haber también un espacio para niñas、eh, porque comprendemos que también hay, hay que generar espacios porque, bueno, estos festivales. Por ahí suelen, suelen darse, no particularmente el Patagonia Rebelde, n o pero los festivales en general, al aire libre,、eh, no suelen comprender a niños y niñas、sí. n o como un espacio más adulto-céntrico. Entonces,、bueno. nos bajamos de eso y también generamos espacios para、eh, que nada, se puedan divertir,、uh -huh. que puedan compartir,、eh, van a haber juegos,、eh, ahí los compañeros、eh, de la Fundación Creando Futuros se van a encargar de unos juegos.、Eh, También van a haber atriles,、eh, pinturas, lápices para, para que pinten, para que se expresen también artísticamente.、Eh, y eso, también generar、eh, espacios para, para compartir y para que todos los pasemos bien. Claro, porque el objetivo principal del festival es que sea、eh, completamente popular y familiar, digamos.、Sí. Es lo que venimos más o menos laburando. Eh, la idea, digamos, donde nosotros nos sentimos realizados es cuando va toda la familia con los chicos y se quedan toda la tarde. Entonces, el objetivo nuestro es que haya cosas, digamos,、eh, para que todo el mundo la pase bien y para que todo el mundo se entretenga. Y esta cuestión de la visibilización y, y de la conciencia de los temas que nos parecen interesantes. También quiero de,、eh, destacar que este año en la villa musical estamos incorporando eh, muchas eh, bandas nuevas, emergentes. Y eso también nos parece una apuesta y nos parece, digamos, un valor、eh, en sí mismo del festival. Por ejemplo, va a tocar Calanchoe,、Bien. que es una banda que creo que tiene un, un show en vivo, nomás que fue la otra vez,、ah, z la, la fiesta de la es, la, canal del canal comunitario,、ah, sí. Ahí fue el debut.、Y、bueno, nada, es una banda a la que le ponemos todas las fichas porque ahí está nuestro amigo Mauro,、uh -huh. que es un gran compositor y, y músico、eh, de acá de la comarca. Y también、eh, hay otras bandas nuevas como The Viaje, que es el. el Proyecto nuevo de s h a f u s a de Sanina、ah, Miranda, bien, bien. y también、eh, van a tocar、eh, No Somos las Mismas, que es una banda también nueva,、eh, con, que también hicieron una participación ahí en, en ese festival en el Centro Cultural 2.、Eh, eso, vamos con lo nuevo, vamos con e l í a Navarrete, que es una súper promesa de, del folclore local,、eh, vamos con Panal,、eh, bueno, vamos con Ailén. Uh, ¿Qué más sí, tenemos? Que Ander Terrachio también, que、Ajá. va a estar、eh, presentándose el conjunto del compañero Wilson junto con Lux. Bien. Así Bien. que ahí que tienen、eh, temas nuevos y esperemos que lo s presenten. Claro, estamos tratando、bueno. de, de abrir eh, también eh, el festival a, a lo nuevo, a lo emergente.、Eh, y abren el festival、eh, pasadito del mediodía, las murgas. Comarca, que、sí. fue algo que el año pasado me pareció buenísimo,、sí. esa presencia. Y además, y, que、mira. el barrio Santa Clara tiene su murga,、claro. que es Los Verdes del Santa,、claro. eh, que también tienen una aparición en el, en el audiovisual,、mira. Santa Clara Rebelde,、claro. así que、eh, va a estar ahí todo mezcladito, y, mechadito y recopado. Y esa va a ser la apertura, por lo cual、eh, invitamos a la gente que vaya temprano, que va a haber desde temprano、eh, un montón de cosas para ver y para hacer. Porque la idea es que sea un festival participativo y que no solo se vaya d i g a m o s a recibir, sino también a, a participar y a interactuar.、Bueno, Reposé el equipo de Marte, y a pasar una buena tarde. Desde el mediodía、sí. en adelante,、sí. Desde mediodía el va a haber un rico buffet vegetariano、eh, y a la vez de un chulengo con c h u e n y cabrón. Por supuesto, pero no, no por eso va a dejar de haber riquísima、eh, comida vegetariana y jugos naturales. Sin alcohol. Sin alcohol, eso、bien. mantenemos esa consigna. Y nada, invitar a todos, a todes,、eh, creemos que hay para, para que todos estén bien y la pasen bien esa tarde. Recomendaciones: llevar、sí. protector solar,、ah, algo para、vale. taparse, claro, en la cabeza,、eh, ropa cómoda, clara. Eh, y bueno, muchas ganas también de, de compartir. Claro, y después、eh, sé porque están en toda la organización que tienen todo previsto: ahí, este, agua, baño, todo lo que sea、sí. para, para estar en la plaza. Totalmente, la plaza, Totalmente. agua caliente para el m a t e agua fría para refrescarse y todo lo necesario para compartir esta jornada.